Comunicarles que esta construcción ha sido gracias al esfuerzo de la comunidad y a algunos empresarios que nos están colaborando. Como ustedes ven ahí en el banner, en el hay propiedades que se han manifestado con materiales más que todo. La empresa Ritagro, Agrocen, Grupo Mónica, Paraíso, Tierra Santa, Río Victoria, Sojima, eh, Agropecuaria Martichet y Ribeconus. Y hay todavía empresas que se van a sumar y también por ende el alcalde José Rojas ya es parte de esta construcción alcalde así que es un compromiso Dios mediante para la siguiente gestión ya pasemos acá el acto cívico. Dicho esto muchas gracias muy contento por mi comunidad porque mi comunidad ha sido el que ha sido la iniciativa de la comunidad esta necesidad de que tengamos una nueva su alcaldía. Muchas gracias y felicidad a todos los piraseños.